Estas son las voces que pasaron por Radio Carmés. Docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente se encuentran en asamblea por el cierre de divisiones. Mariana Rosero describió en Radio Radiocracia el ajuste que viene desde el año 2017. Están cerrando divisiones en el IFFD... Y ya cerraron en el CREAR, no es que solamente es en el ISFD. Digo, hay dos institutos de formación docente provinciales en Santa Rosa, del Estado, este, públicos gratuitos. Uno es el Instituto de Formación Docente, el otro es el CREAR. En los dos lugares hay ajustes, en los dos lugares hay gente que se ha quedado sin horas, en los dos lugares hay gente que ha tenido que tomar horas de otros para continuar... Este, con su trabajo. Nuestra compañera Cintia Alcaraz participó del tercer foro federal participativo hacia un plan contra las violencias de género. Compartió en nuestra mañana kermesera detalles de algunos debates se pudo ver que faltó convocatoria interseccional, precisamente había muy poca representación de mujeres indígenas, muy poca casi ninguna nula representación de mujeres rurales, por supuesto no había representación de mujeres que hayan asumido ser usuarias de, de salud mental, o sea que hubo temas que se trataron sin eh, bueno las personas que efectivamente conocen cuáles son su, sus problemáticas. Siempre hablando, ¿no?, desde una perspectiva que pretende construir un primero un un diagnóstico y después un programa. El sábado que viene, a partir de las 19 horas, se hace la actividad Viva la Pepa en el marco del Día de la Visibilización Lésbica. Lo contó en Radio Kermés una de las organizadoras, Aixa Tofoni. Sabemos que el patriarcado ejerce un montón de violencias eh, y sobre todo la, las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 y no poder besarnos en las calles. El gobernador Sergio Siliotto dijo que los adjudicatarios de casas sociales pueden pagar más de 400 pesos mensuales. Lo planteó en una inauguración en Algarrobo del Águila, nos informó Cristian Acuña en su columna Infoguella. Entregó seis viviendas y eh, prometió eh, seis eh, viviendas más, son del plan Mi Casa, la cuota es de 416 pesos y eh, Silioto le dijo ayer a los presentes y los comprometió también a pagar la cuota, no es mucho, y eh, con eso garantizar que se sigan construyendo viviendas del plan eh, Mi Casa. Radio